Hola a tothom, avui és dilluns 11 d'abril i ja comencen a ulular les vacances. La Setmana Santa és propera i segurament que molts de vosaltres tindreu la sort de sortir de la rutina cap a algun joc maco de la muntanya o cap a la platja, perquè aquest any, gràcies a Déu, Y bueno, espero que esté un gaudín de este espacio que hoy, como cada semana, estará ple de noticias, de música, de diversión y mucho más. Dúnen paz a del otro lado del charco, el espacio Latinoamérica de Radio Trinidad Vella. Que os parla acompaña, es Lana Presas. Molt bé, ara comencem amb jo més rellevant pel que fa als llatins que viu a Barcelona i m'acompanya la Poli Salinas. Hola, bon dia, Anna, i bon dia a tothom. Bon dia. Hola. Molt bé, i ara comencem amb les notícies. Els fans del reggaetoners Wisin i Jaendel es queixen per la mala organització del concert a Barcelona. El joc de l'actuació s'ha canviat del fòrum a la plaça Up and Down i molts dels fans no ho, no ho van sab a saber fins a l'última hora. Els preus dels tíquets anaven des dels 49 euros fins als 100 euros. Molta gent va pagar més de 100 euros per anar-hi. Les xifres eren excessives segons els assistents a la representació del duo de la Victòria. I bé, bueno, també els peruans acudeixen a votar en massa. Ahir es van celebrar eleccions a Perú i a Barcelona el 64% dels peruans han anat a votar. La gran afluència a tot Espanya va ser protagonista ahir a les votacions generals del Parlament Andino. A Barcelona no va haver problema, però a Madrid no tots van poder votar pels problemes a les llistes. Escoltem alguns dels peruans que viuen a Barcelona. Juana Neira. ¿Y Juana. ha ido usted a votar hoy? Sí, he ido a votar. Bueno, para mí yo lo he visto todo tranquilo porque yo he ido a partir de las 3 de la tarde. ¿Y ha escuchado algún comentario de alguien que se haya quejado? De... Nada, porque estaba donde me tocó votar, no había nariz, llegué de frente, el único, nada más las colas de para esperar el autobús, nada más. Muy bien, ¿y dónde sí. le tocó a usted votar? Acá en San Jordi, rápido ha sí, sido, para mí ha sido rápido. Pues muy bien. ¿Y qué, qué resultado espera eh, usted? Qué, ¿Qué candidato? ¿Por quién ha, ha votado usted? Bueno, yo no soy partidita de nadie, pero mi marido dice, bueno, vamos a votar por humanos sí, y hemos votado por él. Muy bien. ¿Usted cree que esta es la opción, la a mejor ver, sí. opción? ¿Y qué, qué cambios esperan obtener con esta política ahora en Perú? Esperemos que sea mejor que lo que han habido. A ver, porque siempre salen todos salen y todo casi igual bien para su lado y mejor, ver si cambiamos con este a si eso... pues muy bien, muchas gracias mi nombre es Jorge Jiménez ¿y ha ido usted a votar hoy? no ¿no no ha votado? ¿por qué, ¿Por qué no ha votado? bueno, porque no estoy registrado en el padrón de los peruanos recientes acá y bueno, y si usted hubiera tenido la oportunidad de votar, eh, ¿por qué no hubiera votado? Eh, en este momento realmente no te sabría decir por el tema que estoy varios años fuera y desconozco la realidad de allá. No sabría por qué votarlo, estaría indeciso. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, a ti. Molvé y el ex exmilitar de Esquerra, Ollanta Humala, es proyecta por la segunda vuelta en la cual podría estar acompañat pel congresista Keiko Fujimori, el exministre Pedro Pablo Kuchinskio, o el expresidente Alejandro Toledo. Y bueno, también eh, votaciones a Barcelona. La consulta soberanista va a recoger el voto del 21% de la población. Es por el independentismo. Aquesta sin valor oficial, pero para ver lo que opina la gente sobre este tema. Pau Anzó va a estar al barrio de La Verneda y eso es el que nos va a decir sobre el voto extranjero. Es, es una cosa molt, molt interesante también, que la prácticamente la totalidad de los inmigrantes votan siempre afirmativamente. Es una cosa estudiar. Es... Bueno, i vosaltres què penseu de tot això? Si vau tenir qualsevol problema per votar a ir o coneixeu algú que, ti que hagi tingut eh, queixes, si us plau feu-nos la saber al telèfon 933-4564-54. I bueno, passant d'altres temes, aquest cap de setmana Poli ha anat cap a l'exposició Totihuacan, Ciutat de Dioses, que es presenta a Caixa Fòrum i de la qual us van parlar la setmana passada. Digues, Poli, anat? La veritat que ha anat molt bé eh? veure totes, aquestes, totes aquelles... Eh figuraa i, i la, la cultura de, de Mèxic ha estat molt bé. la veritat i la gent que, que ha anat també ha, ha dit moltes coses molt macas. Em sorprèn molt que la gent eh, es queda una mica eh, amb la sorpresa de que les coses eren molt grans, no ho sé. escoltem. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con... Xenia. Xenia, ¿qué te ha parecido la, la exposición de, de Teotihuacán aquí en Barcelona en Casa Forum? Muy interesante. La verdad es que los, eh, las muestras que hay y las réplicas y todo lo encontrado es muy es muy interesante y bueno sorprendente lo ¿no? que se pudiera hacer todas estas manualidades y estas cosas con piedras y cosas de gran dimensión. ¿Qué es lo que te ha sorprendido más de la exposición? Pues la conservación y la situación en que se encuentran todos los, los ejemplares que están en muy, muy en buen estado y, y la dimensión tan grande de las piezas, sobre todo la, lo grande que, que llegan a ser, la, el tamaño de, de las figuras y todo. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? Mm, no, nada más. Vale, Xenia, pues muchísimas gracias nada. y qué bueno que te ha gustado la exposición. Adiós. Gracias. Hola, hola a todos. Estamos aquí, eh, bueno, fuera de, del Casha Forum y estamos con... Carolina, Diana y Adrián. ¿Qué les ha parecido la exposición de Totihuacán? Un poco extraña, pues no es como los mayas, por ejemplo. ¿No? ¿Qué te ha llamado más la atención? Un pollo. ¿Un pollo? Sí, <risa> una vasija que tenía forma de pollo, recordaba mucho a eso, un pollo. Bueno, la percepción. ¿Y, ¿y tú? ¿Qué te, qué, qué te ha Carolina? ¿No me has dicho? ¿Qué te ha llamado más la atención? Bueno, es interesante porque te da una idea de cómo era la cultura de ellos y lo que más lo, las máscaras. Muy bonitas. Se conserva muy bien todo lo que se ha hecho. ¿Y así? Sí, eso, la conservación, de cómo está todo tan conservado y cómo todo lo han mantenido también. Bueno. Eso es lo que más te ha llamado la atención. ¿Y alguna otra cosa que quieras agregar? No, en realidad es solo eso, de cómo han hecho las excavaciones Ajá. y cómo han estado de bien de bien expuestas y todo también conservado. Vale, ¿y les dirán a sus amigos que vengan a verla o que les ha parecido? ¿Dirán, ¿O invitarán a alguien o algo? Bueno, hemos venido porque nos han dicho que viniéramos sí. nos hemos enterado por otros sitios que estaban las puestas. Vale, pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Molt bé, i bueno, ara el que queda és anar-hi per tal de conèixer més sobre la cultura mexicana i també crec que continuen el cort ingles d'exposició sobre coses de Mèxic, oi? Sí, crec que encara encara podeu aprofitar eh, per comprar productes típics a, a, al cort inglès i he trobat que són una mica més, més barat que, que en altres llocs, que en altres llocs. Sí, ah, sí, Està molt bé, doncs aprofiteu i bueno, moltes gràcies, Poli i ara donem pas als esports Eliseo Janeiro Gracias Ana por la introducción y estamos reportando como todas las semanas aquí desde el otro lado del charco, soy Eliseo Janeiro y comencemos con esta semana que estuvo plagada la actividad en los deportes vamos a iniciar con el fútbol de la región de CONCACAF en el torneo de la CONCACAF Liga de Campeones se jugaron los partidos de vuelta de las semifinales la primera entre el Real Salt Lake de Estados Unidos y el Zapriza de Costa Rica este choque disputado en San José en el cual la Marea Púrpura se impuso 2 a 1, aunque no han alcanzó a clasificar a la gran final ya que en el partido de ida y vuelta habían perdido 2 a 0. Por lo que la primera vez que ocurre en este torneo de CONCACAF que llega a la final un equipo de Estados Unidos y ya tiene rival que es el Monterrey que sale de la otra llave en un duelo entre mexicanos, venció el Cruz Azul en global de 3 a 2, colándose a la primera final del torneo más importante de la zona. Cruz Azul, buscaba su tercera final consecutiva del torneo y se queda en el camino y la final disputada el que se va a disputar entre Monterrey y Fidel Sonday dejará a un ganador que tendrá un pase automático para el Mundial de Clubes. Luego, el otro torneo continental importante es la Copa Libertadores, que se jugó en casi todos los grupos la fecha 5 de, de esta fase y vamos a destacar a varios clubes que ya amarraron su pase a la siguiente ronda Hay otros que también están muy cerca. Dos iniciar con el Libertad de Paraguay, el Junior de Barranquilla, el Gremio y el de Brasil. Estudiantes de La Plata de Argentina y el Peñarol de Uruguay quienes ya ya tienen su pase seguro a la, la siguiente fase. Además de conjuntos fijos como el América de México, con una victoria en el Estadio Azteca frente a Argentinos Juniors, ya está a punto de amarrar su, su pase Jaguares de Chiapas, otro conjunto mexicano dio la, la gran campanada con una victoria 1 a 0 en, en la selva Chapaneca frente al actual campeón del Inter de Porto Alegre donde milita el argentino D'Alessandro, Guiñazú, entre otros grandes jugadores y también están a un paso de la siguiente nota un duelo de la semana que se llevó todo, todas las miradas, todos los reflectores que fue el partido entre dos gigantes de la zona, el colocolo Colo de Chile y Santos de Brasil el cual acabó 3 a 2 con una una gran actuación de Neymar este jugador que está rompiendo esquemas en todo el mundo, ya lo hizo en, en los torneos juveniles con Brasil, ya jugó con la selección mayor de Brasil, y aquí otra vez anota el 3 a 0 para el equipo de Santos pero también hubo polémica porque al festejar su gol se colocó una máscara con un patrocinador fue expulsado y es uno de los temas más candentes de este lado de, del charco y fue una, una jornada muy interesante en la Libertadores que ya poco a poco va tomando rumbo y ya empieza a calentar todo luego vamos a pasar a otro deporte que aquí en, en América llena de pasión a toda la gente, son las grandes ligas de Béisbol ya hemos comentado semanas anteriores, el inicio la pretemporada, todo, y ahora en esta semana tenemos un seguimiento particular a varios latinos, empezamos por el, el panamello Mariano Rivera de los Jackies de Nueva York, el equipo quizá más importante de todos los deportes, y está manteniendo un excelente juego de pelota, en casi dos semanas de actividad, ya tiene cuatro, cuatro salvamentos, está indomable este cerrador panameño. Otro de los latinos es el venezolano Miguel Cabrera, el hombre más seguido por todos sus problemas fuera de temporada, ya lo habíamos comentado aquí, que fue agarrado en estado de ebriedad, pero ha iniciado la temporada del el 2011 con el pie derecho, en primera base de los Tigres de Detroit, ya tiene tres cuadrangulares, siete carreras impulsadas y se mantiene entre los líderes de las categorías de bateo de la FIFA. Como dato curioso en lo que va de campaña, solamente hemos presenciado dos grandes joyas de picheo, con juego completo y blanqueado. Lo más curioso, como mencionaba, es que ambos partidos han sido lanzados por mexicanos. El primero, el zurdo Jaime García de los Cárdenas frente a los padres de San Diego y el segundo del del michoacano Giovanni Gallardo también mexicano frente a los bravos de Atlanta. Otro, otro dato que hay que rescatar es que el jugador más valioso de la serie mundial pasada el colombiano de Barranquilla el niño Edgar Rentería está jugando gran pelota y su equipo, los Reds, sorpresivamente son uno de los mejores de la campaña, apenas tienen una derrota y la contraparte ha sido el equipo de los Red Sox, que han sido una gran decepción de esta temporada, son los peores de la liga con todos sus refuerzos millonarios, con el mexicano Adrián González, mantuvieron a David Ortiz, el Big Papi, que son dos, dos de los torreteros más importantes de este deporte. Y bueno, para culminar esta sección... Tenemos a nuestro jugador de la latino de la semana, que no podía ser otro, ustedes lo vieron muy cerca, este defensa lateral de Barcelona, el brasileño Dani Alves, que en la Champions League mostró su gran calidad con un importantísimo gol, una asistencia en la victoria de los culeses contra Shakhtar, que prácticamente amarran su paz a las finales del torneo de clubes más importante del mundo. Con eso me despido de una ficción de deportes reportando desde la Ciudad de México, para el otro lado del charco. Muchas gracias Eliseo, la propera semana Mes del Sports desde ESPN Deportes. Y como os veam avans, ya comienza a lurar vacaciones. No pertot sesclar, si pero seguramente molse vosotras fer o algún viaje o alguna cosa viat. Aí chica a la tertulia parlaremos de las vacaciones. Anemos a coltar las recomendaciones que tenen avuí, las nuestras con <tose> Muy bien, y ahora comienza la animada de aquel programa, la nuestra tradicional tertulia. Y a me acompañan, como es tradicional ya, la Susana Vigoletti. Hola, hola. Susana. hola, estimada. ¿Qué tal, Anita? Amorosa, criatura. Y Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Y Poli, también. ¿Cómo te tal? va? Así, lejanamente tal? la saludo, oh. pero bueno, en fin, más o menos. Muy bien, bueno. Eh, y, y, ¿Y qué nos vas a aconsejar, Wui? ¿De qué vas a hablar, Wui? ¿De, de quiénes son las vacanzas ideales para la Susana? vacanzas ideales, a ver todos podemos pensar en las vacaciones como una temporada para el relax el descanso el disfrute, pero las vacaciones también pueden ser una terapia ideal Anita, si sí, los expertos recomiendan algunas terapias vacacionales muy adecuadas que presentan beneficios, o sea, aprovechamos el momento del relax el tiempo libre para arreglar algún asuntito que tengamos ahí suelto Las parejas, por ejemplo, aprovechan para disfrutar la naturaleza y someterse a una terapia para saber en lo que están fallando. Por ejemplo, cada uno me parece muy adecuado. Hay hay muchas casas rurales muy interesantes, unos spas que están muy bien, la verdad. Muy bien. ¿Tú aconsellas alguna? Sí, se puede pasar siete días maravillosos y terapéuticos en una casa rural muy cerca de Barcelona, muy buen precio, que yo conozco, que casualmente gestiono yo. Sí, sí. Es mi casa, vamos Ah, muy bien, ¿y dónde es tu casa rural? Ay, aquí, muchachita, zona metropolitana, Santa Coloma de Gramanet, la famosa Santaco, en la zona de singerlín Ya ja veis, la Susana hace propaganda de sus actividades Ha, ah, empezamos la ronda No tengo la culpa, Mireia, de que mis terapias sean famosas más allá de Barcelona es famosos. el boca a boca, Mireia. Mi, mi pequeño emprendimiento se ha hecho famoso porque damos respuesta a diversas necesidades. Personas, parejas, amantes de los animales. ¿Animales? ¿Acepteos animales a la vuestra casa rural? Eh, no exactamente. Tenemos unas habitaciones acondicionadas como para un hámster... Eh, esto lo hemos traído de otro lugar otro lugar que esto, esto es real esto es verdad hay una casa en este holanda en donde las personas pueden entrar a la habitación y entran a la, una rueda gigante como para albergar a un háster gigante no tamaño persona entonces en esa jaula tradicional eh, se ejercitan como un hámster no tienen una cama deno un bebedero con agua fresca y muchos granitos para alimentarse la gente es rara y yo he dicho por qué no la gente es rara, quiere eso, yo se lo doy, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no potse. ¿Cómo que no potse? ¿Cómo que no potse? ¿Cómo que no? Sí, vos lo eh, eh, eh, bueno, sabés, tendrías que aprobarlo, Mireia, mira, yo te invito, te haría precio. No, no, no voy nada, tú. Ay, <risas> nuestra relación se deteriora con cada, con cada programa, es terrible. Yo creo que descansarían más después de, de, de que estas vacanzas necesitarían unas altas vacanzas de las vacanzas, ¿no? Porque... Eso también pasa, es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, la pero la... no, no a ver, no es para estar ahí todo el río en la ruedita, no, pero por ejemplo... Un sueño reparador sobre el heno, ¿no? Imagínate. Y luego correr a ningún lado en una rueda de 2 metros de alto. Esto está bárbaro. ¿eh? El agua disponible todo el tiempo. Y también proporcionamos disfraz de hámster. Porque una vez alguien nos lo pidió. Y, claro, una persona comprometida con su ser animal. Y para ser un hámster completo. Una bullaría, vamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, qué, bueno, no creas, no creas, Mireia, nos inspiramos en un hotel que existe, como decía, y no solamente en Holanda, sino en Francia. Así que hay gente que quiere ser hámster por unas horas, ¿y por qué? Correr raudamente por una eh, ruedita sin fin, y nosotros le facilitamos todo por 99 euros la noche, que es una bicoca, una bicoca. Oh, a mí me gustaría ser hámster por un día. Bien, hmm. bien, Poli, sí. eres una persona abierta, se nota, me se nota. Me disfrazarme. Claro, sí. te hago un descuento, mira ¿Te daremos un sí. descuento? Sí, sí, sí, sí. Eh, Pero, una cosa En lugar de pienso, me gustaría comerme Una hamburguesa Ah, una hamburguesa, bueno, lo tenemos que mirar Amsterdam pues y hamburguesas Déu meu señor Y bueno, esas así, Mireia. la vida es así Bueno. Nosotros somos unas personas abiertas Y aplicamos cosas en Santaco Que es en, están en otros lugares de Europa Otra pregunta ¿Ufereces eh, terapias de pareja también? Oh, por supuesto Los reyes de la de pareja somos eh, Conocidísimos Yo diría mm. que las vacaciones de pareja son Una bomba Una bomba de tiempo Una bomba de tiempo en sí mismas La tasa de divorcio se dispara en vacaciones Lo sabemos <ríe> Y claro, la rutina, el estrés del trabajo, el poco tiempo compartido, claro. Las parejas muchas veces lo que hacen es al en el día a día dejan pasar todo, dejan pasar, dejan pasar los problemas, porque claro, si encima del trabajo, el estrés, dos se enganchan cada día a discutir, es inaguantable, entonces todo eso se va acumulando, como en una esa presión, ¿no? Y entonces, el min... llegan a las vacaciones, van juntos, todo el día juntos, y esa olla a presión está ahí pidiendo explotar y explota, efectivamente. Un, un simple comentario, una mirada y ahí está, ahí ahí se armó la gorda. Tú siempre tienes la solución. Sí, Mireia, claro, nosotros ofrecemos una solución, una posible solución. sesiones continuadas de risoterapia. Ah, sí, ¿y qué es ello de la risoterapia? Explícanos. Risoterapia, bueno, sabes que mientras reímos estamos bien, nos sentimos contentos, liberamos endorfinas y se ha comprobado que la carcajada es curativa, es curativa, con cada carcajada se ponen en marcha cerca de 400 músculos que de otra manera no se ejercitarían. O sea, la gente amargada, esos 400 músculos Los tiene atrofiados Claro, los pulmones Se hinchan más, o sea absorben, Entra más aire Creo que de 6 pasan a 12 litros de aire En una carcajada Entonces imagínate, eso es gratis eso está, bien. eso está bien Eso es gratis, nosotros lo ofrecemos Y en fin, fíjate vos que en el Imperio Chino 4.000 años atrás Había unos templos donde las personas Se reunían, ¿para qué? Para reír Para el, con el fin de equilibrar la salud. Ya se notaba en aquel momento que la risa era curativa, ¿no? Mira, está muy bien, eso. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo piensas haceros rígidos? Porque eh, que, que rígidos eh, están dando vueltas a, a un lugar ahí, no no sé cómo. ¿Qué haces? ¿Segur que te disfresas de, de payasa? ella siempre tajante. Sí. Sí, a veces con algunos este clientes y que me tengo que disfrazar, no lo voy a negar, no lo voy a negar y lo hago en culturas ancestrales de tipo tribal. Existía el payaso sagrado, existía y yo en Santa Coloma me ofrezco como payasa sagrada. ¿Y cómo ufás? Las cosquillas. Cosquillas. Son infalibles. La, la risa que causa la cosquilla es eh, de lo más primitiva, es, es inaguantable, nadie se... Si tienes que estar muerto para, claro, sí, si, si no estás muerto y te hacen cosquillas te ríes. Es así. Muy pocas personas pueden resistir esta técnica. Bueno, la miré ya lo mejor sí. A ver, a ver, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos no, a probar. no, no, no. No, no me deja. Bueno, en general la gente se ríe. Sí, se ríe. ¿Y cuáles son las zonas más cosquillosas? La zona más coquitodas. Todas, todas. O sea, tenemos cuello, orejas, debajo de las axilas, en las ingles, aunque claro, hay que tener confianza. Para lo de las ingles, hay que hay que tener confianza. <risa> <risa> sí, sí. Y, y la mayoría de la gente que acude a las nuevas terapias, ¿te eh, eh, eh, donan la confianza, tienen confianza en tú? Se rinden, al final se rinden No podemos asegurar que las parejas resuelvan sus problemas Pero por lo menos se ríen y no pelean, que es nuestro objetivo O sea, hacemos un promedio de 8 horas de risa continuada Y eh, divorciados de mi casa no van a salir Porque no le da el tiempo Y quedan ahí como desmayados pero felices también van comentar que la teva casa rural de rural no en res, eh? que es una casa normal Ya empezamos, seguimos, mejor dicho, con las desconfianzas Bueno, sufre la incomprensión propia de las personas que abren camino hacia la innovación. Mi casa es todo lo rural que puede ser una casa en Santa Coloma. Bastante con que tengo balcón y cuatro macetas. Ah, cuatro macetas, volve. A ver, a ver. A, el que no me queda claro es que a mí no me queda claro. Ah, es, no, te, bueno. No me queda claro cómo es que resuelvan los sus problemas las parellas y ruban toda la estona. Sí, justamente es así. Resolver no resuelven, Poli. Resolver no resuelven, pero se ríen. Eso es un paso adelante. Y la cuestión es bajar la tasa de divorcio, digamos. O que por lo menos no se maten mientras están en mi casa. ¿Y apartense alguna técnica, Mesh? Sí. Otra técnica que usamos la de buscar ciudades españolas con nombres risueños e inventarnos frases para la ocasión. O sea, buscamos... Porque, claro, acá en España son geniales, realmente. Tienen un, unos nombres de ciudades que son maravillosos. Son muy risueños. Entonces, utilizando esos nombres este, en una frase... ¿Para example? que es nombre? ¿Nombre? Guarromán. <risa> en Jaén <risa> Guarromán. está Guarromán. Eso es genial, no me digas. El limbo, los infiernos y el purgatorio. Eso es genial. Eso es bien de raigambre religiosa. Los tres están en Murcia, fíjate. Luego está están? Entrepenes. ¡Ja, <risa> Mucha gente le gustaría estar eh, en Asturias, sí, sí, yo lo sé, yo lo sé. Después Chucha, Feas y Calvos de Randín, los tres eneurense, adivino esto. Sí, sí, sí, pero ser, Susana, que la Meba Mari es de Feas, es de Feas, porque es ambas en, en la pero bueno, Feas. También. En realidad son Feas, decí la verdad, decí la verdad, son Feas. Ay, no. Tenemos otros más, tenemos Cabezón de la Sal, que me encanta, en Cantabria. Baños de agua de honda, esto es divino, porque claro, esto debe ser lo precursor de las, las batallas en el barro, digo yo. Luego está una que, compréndanlo, esto existe, o sea, que no soy yo la guerra, ¿eh? La polla en Asturias, barrio Las Zorras en Almería, peleas de abajo y peleas de arriba, esto es divino en León. Y Villa Viciosa en Córdoba, y tengo más, pero no los traje porque si no es mucho. Entonces, pues a mí me asombra una manca de respeto. Ay, ay, ay, qué raro, qué raro, qué raro que la Mireia le parezca mal lo que yo digo No sé, que te te mira te voy a hacer un descuento del 80% si venís a mi casa rural y te sometís a las cosquillas No, que me vas a estafar Ay, por Dios, pero si te... bueno, gratis tampoco vendrías No sé si fiarme de tú, eh, potser bueno. si vaig a la teva casa rural, de dilluns que ve ya no torno Bueno, está bien, lo dejamos así, mira, ni para ti ni para mí, bueno Bueno, pues muy gracias a todas y continúan con nuestro programa la próxima semana, Mester Tulia. Ahora prepárenme el manjar, porque hoy tenemos una postra típica de Santo Domingo, un dels los jokes preferidos para nadie de vacanzas. ¿Digas, Lourdes, qué faremos hoy? Doncs mira, aquesta setmana farem eh, el ventall de gelats. És un postre. Aprofitarem que ve el bon temps i, i menjarem una mica de gelat. El gelat aquesta vegada serà cassolar. Vinga, anem a usar. Tenim que comprar 12 aneules en forma de triangle. Per fer la crema necessitarem dos ous, 100 grams de sucre, una cullerada de maicena, mig litre de llet, una branca de canela, i per fer el gelat necessitarem 3 cullerades de festucs pelats, 3 cullerades de nous pelades i picades, 350 mil·lilitres de llet, dos iogurts naturals, 100 grams de sucre i una gota de colorant vegetal verd. Doncs anem a passar a fer el gelat. Triturem amb la batedora la llet i els fruits secs i posem al colorant. Batem el iogurt i el sucre, amb baretes fins que quedi cremos. Afegim la llet amb els fruits secs i ho posem tot al congelador. Això té que estar durant una hora. Passat aquest temps, ho traiem i ho batem amb una forquilla i ho tornem a posar al congelador. Aquesta acció la tenim que fer tres vegades. O sigui, la, la primera vegada ho traiem, ho batem i ho tornem a ficar fins, fins que passi una altra hora i ho tornem a repetir. Doncs vinga, això ja ho deixarem a dintre el congelador després de repetir-ho tres vegades. Ara a fer la crema. Per fer la crema escalfem la llet amb la branca de canela fins que arrenqui el bull la retirem del foc i la tornem a posar També ho repetirem 3 vegades Quan arrenqui el bull la, la, la traiem i la tornem a posar Llavors la deixarem reposar uns 15 minuts i la passarem per un colador A part batem la llema dels ous amb el sucre fins que ens quedin blanquinosos i afegim la maicena i barregem amb la llet Posem a coure la crema a foc suau, sense deixar de moure fins que quedis pes. Repartim amb quatre copes per servir i posem, clavem unes neules i les dues boles de gelat. Guarnim amb fastucs, que ja els tindrem pelats. Doncs vinga, a que tal us surt. Vinga, doncs fins la setmana que ve. La gran senyora al sempre siempre iba a invitar Armada! fuego algun mm, Molt bé, gràcies Lourdes, que bon plat A mi m'agraden moltíssim les postres I els gelats són dels meus favorits I bueno, ara passem a una altra secció molt dolç A la vegada que moguda eh, Estic parlant d'aquesta secció de música Que tant us agrada Aprofitem per enviar una salutació Al nostre amic Juan Medina Argentí que ens escolta I al qual li agrada molt la Susana Bigoletti I el Santiago San Martí també que avui no, no ha pogut venir, però tenim amb nosaltres a la Patricia Pari. Hola, hola. especialment a tu, Juan, que ens has enviat un correu electrònic. Eh, sincerament, ens ha agradat moltíssim. Doncs avui eh, posarem música especialment per al nostre amic Juan i eh, recordeu que vosaltres que podeu fer les vostres peticions al nostre correu electrònic de l'autre lado del charco@rtv fm.com o deixant un comentari en, el, en el, la bústia de veu del telèfon 933456454. 456454 doncs posarem el Cerull Irán en un grup de música molt conegut a l'Argentina i la cançó es diu En la vereda del sol per a tu, Juan Tocando aquella canción que no es mi canción Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función No quiero conocer a nadie Quiero salir a ver la calle va a nacer nacer, darme de buena... Ay, molt bé, i eh, bé, bueno, eh, espero que, que hagi sigut del teu agrat, del teu grat, eh, Juan, aquesta cançó, i què més escoltarem avui? Ah, avui escoltarem, eh, i justament una altra vegada, especialment per en Juan, eh, Sui Generis, i la cançó Alicia en el País de les Meravelles. Sabe Alicia este país Estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas El asesino te cina y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía feliz. I'm sorry. Molt bé, Patricia, gràcies per aquestes complacències. Aquesta cançó m'ha agradat molt, té uns canvis de ritme interessants, a més és, Bueno, la, la, let, la lletra també és, és clar que és molt... Sí. M'ha agradat, de veritat. I bueno, ara per últim què escoltarem, per, per últim? Bueno, aquest cap de setmana a uh, uh, Wisin i Yandel van, uh, van fer un concert, però les entrades estaven una mica cares. Uh, doncs bueno, um, uh, anem a escoltar una cançó que es diu Estoy enamorado. Volver. Una nova mañana me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho W con Yandel pensando en tu olor, tu piel para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado huir todo mi de tu cuerpo es esclavo y creo que te he demostrado que estoy enamorado simplemente lo quiero confesar lo quería decir totalmente ilusionado me la paso pensando en nunca voy a soltarte eres Tengo amor en abundancia Princesa, tú has cambiado mi arrogancia Veinticito problemas, cuarenta circunstancias Y yo te quiero decir Que tu cuerpo quiere consumir sin discutir Ella me empieza a dirigir Me toca y yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir Señor, me... Quisiera estar siempre a tu lado Y de todo más solo quiero que Dios me dé la oportunidad de tu cuerpo enes labo y creo que te he demostrado que con atención es soy enamorado totalmente ilusionado me la paso pensándote nunca voy a soltarte <risa> evidentemente tienes magia tienes la llave de mi corazón en tus manos quiénes son sobre Uillandel Víctor Nazi Netty el profesor Gómez WY Records señora te lo tengo que decir escucha bien quieres estar siempre a tu lado rindo todo mal ande tu cuerpo un esclavo y creo que te he demostrado que estoy enamorado te lo quiero confesar totalmente sionado me la paso a soltarte Ay, Molve, bueno, eh, eh para el que les gusta el reggaetoners también está Molve, el Wisin y Yandel y esperenme que la propera vagada esté mejor organizada el, el concert, ¿no? Porque sí, ya, but, bastants queixes sobre, sobre la mala organització i sobretot pel canvi de joc no? sí, a més a més que estàvem les, les entrades molt cares sí, un munt de problemes que sí. esperem que es, que, des, bueno, que en, en el futur siguin solució, més no? organitzades molt bé bueno, fins la propera setmana, que es millori el Santiago y encantada de, de compartir con vosotras las canciones Muy bien, Muchas gracias eh, Patricia hasta la próxima semana y una, salud, una saludación también a, a nuestro amigo Juan y esperemos que, que sigas mm, diéndonos qué canciones esperas escoltar. Muchas gracias. Y bueno, ahora anemos escoltar la entrevista que le enfeta Pilar Pérez Iglesias. Ella es psicóloga panameña, especialista en terapia individual y grupal. Escoltemos los motivos por los cuales va a venir y cómo es la seva vida desde que vivo a Barcelona. Hola, pues llevo ya tres años. ¿Y cuál fue el motivo por el que decidiste venir a Barcelona? Pues yo me vine en principio a estudiar un máster y me fui quedando. El máster ya lo terminé hace más de un año y aquí sigo. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta ciudad? Pues más que nada el clima. El tener cambios de estaciones, que en Panamá no las tenemos, hace calor, un calor de muerte todo el año. Y la gente me parece una ciudad acogedora, que es lo contrario, que encuentro mucha gente de Latinoamérica que dice que no se sienten acogedores, que los catalanes son un poco cerrados y ese tipo de cosas. Yo lo siento todo lo contrario, que es una ciudad muy acogedora y que los catalanes también son muy acogedores. ¿Tú no has tenido problemas con, con el idioma, por ejemplo, con el catalán? A mí me pasó que cuando llegué aquí a hacer el máster, Eh, me dijeron que podía hablar con los profesores para que me dieran las clases en castellano y yo creo al principio era la primera vez que escuchaba catalán nunca había escuchado el catalán, no tenía ni idea y cuando hablé con los profesores al final resultó que no me las daban en castellano sino que me dieron las clases en catalán al principio me resultó mal pero ahora viéndolo a la larga pues me sirvió de mucho porque a los ocho meses o así ya entendía perfectamente el catalán hablar sí que no lo hablaba pero hoy en día sí ya lo hablo entre lo del máster y entre clases, también estuve clases de catalán Y bueno, entre la calle también, los amigos, una cosa y la otra, el trabajo. Pues muy bien. Y bueno, ¿tienes planes de regresar a Panamá o por ahora piensas quedarte? No lo sé. Es algo que de momento pienso quedarme aquí. No sé si mañana decida irme a Panamá otra vez. Es, que es algo que no... depende de la situación. De momento estoy bien. Y ya se verá. ¿Cómo ves la situación laboral actualmente aquí en, en Cataluña? Lo veo complicado. A mí me ha costado como psicoterapeuta un montón empezar, un montón iniciarme en la práctica clínica. Y veo que compañeros míos del máster, de retomar contacto con ellos que están trabajando en cosas que no tienen absolutamente nada que ver ni con psicología y mucho menos con psicoterapia. Y bueno, este ¿qué es lo que más extrañas de, de tu país, de Panamá? Diría que las playas, si el Caribe de todas formas es el Caribe y la familia, que la familia está allí y sí que se echa mucho de menos. Y bueno, ahora que vienen las épocas de vacaciones o así, ¿cuáles son tus vacaciones favoritas? Me imagino que han cambiado desde que vives aquí. Antes eran, a lo mejor tienes unas preferencias, ahora a lo mejor tienes otras. ¿Cuáles son tus preferencias actualmente para salir de vacaciones? Bueno, ahora el verano. Pero bueno, yo creo que siempre me ha gustado el verano, yo soy más de verano. Pero los lugares como... a los que a los destinos a donde te gusta ir ahora. A mí me gusta quedarme en Barcelona. O sea, en Barcelona a lo mejor de irme, Barcelona provincia me refiero, de por ahí a conocer pueblos, o sea, en la montaña y por ahí aprovechar ya que estoy aquí para conocer todo lo que pueda por el, los alrededores. Ah, pues muy bueno. Y cuéntanos un poco en tu, en tu trabajo, ¿qué tipo de, de cosas ves? Pues veo un poco de todo. Como he comentado antes, ha sido difícil iniciarme en la práctica. O sea, que no estoy en posición de decidir qué atender y qué no. Si me siento competente, pues atiendo todo lo que venga, que sienta que soy capacitado obviamente. Eh, lo que más hago actualmente es terapia de grupo porque tuve la oportunidad en el máster de hacer unas prácticas en el hospital de Mataró y a raíz de ahí pues hice buenos contactos en el hospital con los psicólogos y psiquiatras del centro ¿Y, y actualmente eh, qué estás haciendo? en ¿Dónde puedes trabajar para a lo mejor eh, a la comunidad latina darle un poquito de servicio? Pues actualmente estoy también socio voluntaria de Psicólogos Sin Fronteras eh, de Barcelona donde se atienden a personas bajo dos criterios una es personas que realmente no tienen sitio ...la posibilidad económica de pagar por una psicoterapia... ...entonces hay un plan que se le da las 12 primeras sesiones gratuitas... ...y a partir de ahí se cobran unos 5 euros por sesión... ...que son más bien significativos... ...y es el otro que son para personas que no tienen... ...pues para pagar la tarifa que suele cobra un psicoterapeuta... ...pero que sí tienen algo más de medios... ...que las otras de las que me refería... ...entonces a esas personas se les cobran 25 euros por terapia... ...que también es mucho más barato... ...de lo que se suele cobrar en una clínica privada. Y bueno, es, ¿a partir de qué rango de edad... ...o quiénes pueden acudir a estas terapias? Todo... Se atiende a población infantil, juvenil y adultos. Y bueno, ¿qué es ¿cuáles son los casos que más ves, por ejemplo, más con más frecuencia? Yo con más frecuencia lo que veo es fibromialgia, porque estando en el hospital cuando hice las prácticas me tocaron muchos pacientes, sobre todo mujeres con fibromialgia. Entonces ahí pues me fui insertando un poco en el tema, averiguando un poco más, estudiando un poco más sobre la fibromialgia. Y me han derivado varios casos de fibromialgia, entonces lo que más llevo, sobre todo a nivel grupal, grupos de fibromialgia. Pues es una enfermedad en la que las personas tienen muchos dolores, la pasan muy mal a nivel emocional, están con un muy bajo estado de ánimo. Y el bajo estado de ánimo hace pues que el dolor lo sientan de una manera, o sea, lo perciban mucho más intenso. Entonces las terapias van enfocadas a que intenten adaptar un poco pues su vida con estos dolores. ¿Y estos dolores son físicos o son más bien mentales? Los dolores son físicos, son físicos. ¿Son derivados de algún tipo de, de...? Sí, son las fibras que se van degenerando, las causas físicas o psicológicas. Eso sí, las causas no, no está bien establecido, porque es una enfermedad que realmente tiene muy pocos estudios. Hay muy pocas investigaciones, hoy en día gracias a Dios están haciendo más, pero vamos, es algo muy reciente que no tiene mucha mucha investigación todavía. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. No sé si te gustaría eh, añadir algo más. No, ya está. <risa> muchas gracias. Muy bien, gracias y mucha suerte aquí en, en Barcelona. Vale, gracias. Don Small B, ¿y qué, ¿qué te sembra la competencia, Susana? Ay, realmente a mí no me ha gustado nada esta... Este, no lo que dice la chica, sino que la Mireia, mientras estábamos escuchando... El reportaje que también has hecho, Ana. Eh, no soy pelota, Mireia, no me no, mires. No, no, hace... Riru, ¿cómo vas eh. Bueno, ella, sí si por lo bajo, así por lo bajini... Me iba diciendo la Mireya mira, mira, vos no tenés pacientes, mira, mira, qué cosa, Mireia, Home, es, mala, es mala. Porque aprenguis de l'exemple y tenguis pacientes. Bueno, lo que pasa es que yo soy una, soy una persona de, de mentalidad abierta, una, una levantada de mi época. Y una gran empresaria, ¿no? Y también, exactamente, en casa yo tengo, como te digo, mi pequeño o sea, emprendimiento. O sea, eh, Susana, que tú has una, un poco diversificado, ¿no? Tu, tu panorama, porque tienes una casa rural. Sí. ¿Eres, un, psicóloga? Una sí, de, claro, una ¿Eres psicóloga? Sí, impacientes, claro, pero eres psicóloga. Una tienda de todo así Sí, la tienda del todo a 100 con los discos piratas. Eh, bueno, os, es es que, bueno, es un, es un, emprendimiento, es un emprendimiento. emprendimiento. Multiempresaria, multiemprendedora. Y es la supervivencia, mi querida Poli, lo que a veces es, es mi destino. El destino de la persona que Pero mira para subsiste. Tenir pacients, aquesta noia ha fet un màster i, i ha fet bones relacions en l'hospital on ha fet les pràctiques i després també eh, està en Psicòlegues sin Fronteres, que eh, podria ser un bon eh, escaparat per, per posar-te ahí. Jo crec que la Susana no té pacients perquè no és psicòloga de veritat. Ay, Dios mío, otra vez el polígrafo Es que yo me voy a poner Yo, yo realmente Me voy a hacer voluntaria de Polígrafos sin Fronteras Eso es lo que voy a hacer es Realmente, mira Te voy a decir algo, Mireia Esto lo tenía oculto, no quería No quería dar a conocer entre cejos de mi vida privada Pero yo te voy a traer a El próximo programa La lista de los pacientes Y es más, hay muchos pacientes Que me llaman por teléfono Desde Argentina No cal que te los inventes ¿eh? no, que no, no, no, te puedo traer No, no, te puedo traer La grabación de nuestras conversaciones Adán, puedo no puedo ¿eh? Sí, sí, sí pues mejor, escoltar. Mejor eso Ana que el polígrafo, porque la última vez que lo que lo utilizamos aquí, eh, bueno, todo era mentira. Bueno, sí. porque, bueno, poli, no a... bueno Susana, yo estaba muy nerviosa, nerviosa reventar, es más, es más, dejando es de lado el tema del polígrafo, Dios mío, eh, te voy a dar el nombre de uno de mis pacientes más fieles. Arzungos. No. no <risa> Qué mal estamos, mire, ya me parece que vamos a tener que ir juntas a mi casa rural a ver si un poco de risoterapia nos vuelve a hacer amigas. Por el momento no. Emilio pasguato Emilio, Emilio pasguato Ese es el nombre de mi paciente más fiel. El paciente fiel de Susana es Emilio pasguato ¿Y él vio a, a, a Argentina en no, cara o...? Claro, claro, sí, sí, es igual que yo y Messi de Rosario. Ah, ah, ya, sí, ya, ya. Sí, sí, sí, yo de allí, yo de, de allí. De, del Emilio Paz Guato es terrible, sí, es un chico encantador que ha hecho muchos avances conmigo y cuando yo me fui eh, no dejé mi número de teléfono a nadie porque en realidad no quería que me encontrara, claro. Bueno, bueno. Eh, sí, sí, bueno, ese día otro otro día contaré cómo fue mi, mi proceso migratorio. Pero bueno, cuestión que el, Emilio eh, removió cielo y tierra. Para, para encontrarte. Y me encontró, sí, sí. ¿Te, te, te, te, faltaba, ¿Te troubaba a faltar, Mol, o perketa dit que, que tanaba buscando Claro, lo que pasa es que en Argentina y en otros países de Latinoamérica realmente la figura del psicólogo es una figura muy importante en la vida cotidiana y cultural, y realmente gente que no da un paso ni toma decisiones sin antes consultarlo con su terapeuta. Ajá. ¿Y por qué debías mantener relaciones sexuales? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Mireia, esto es terrible. Bueno, bueno. No, no quiero. Esto, esto me parece una mancanza de respeto, como bien. dicen vosotros. ¿sí? La, la próxima semana nos hablarás una mica de, de, de, de la teva vida sexual, también, y de la teva vida, del proceso de... ¿Pero ¿no? qué pasa, Ana? ¿Qué ¿no? pasa? Bueno, va, no no sé, de la, bueno, De la sexualidad podemos hablar, pero de mi vida sexual no sé. No me digas, también eres sexóloga. Claro, yo tengo mis estudios hechos a distancia. Es sobre el tema de la sexología, sí, sí, claro, volve. claro. Volve, o sea, volve, volve. yo. Entonces ya parlaremos. Ve, y aquí arribemos al final de nuestro programa. No os oblideu de compartir cual cosa a nosaltras al correo electrónico del otro lado del charco arroba rtv-fm.com o de ishan el vostro mensaje al teléfono 933-4564-54 y si voleu escoltar programas pasats, ya eh, vos aneo a la segunda dirección del otro lado del charco no... no gràcies una altra vegada per la vostra atenció no canviu de freqüència per ara comença tot un poble el magazín informatiu d'aquesta emissora amb tota la informació que cal als nostres barris adeu-siau, molt bon dia